Abrió la convocatoria para、eh, un, un lugar dentro de la planta de trabajadores, un cupo en realidad laboral dentro del rectorado para personas del colectivo trans, para personas travestis, para personas de las disidencias que no están siendo incluidas, que hasta ahora no forman parte de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a hablar de este tema, de esta convocatoria con la vicerectora Verónica Moreno. ¿Cómo le va? Buen día, Lautaro. Bueno, buen día a la audiencia, por supuesto. Lo saludamos aquí con Valentina, Verónica, y queríamos、eh, saber cómo había surgido esta convocatoria y cómo se va a instrumentar. Es una buena noticia teniendo en cuenta de que el colectivo Travesti Trans está peleando desde hace varios años ya por la inclusión en las diferentes reparticiones del Estado. Sí, bueno,、eh, por supuesto comparto con ustedes que es una muy buena noticia, que no es suficiente, ¿no? Pero、uh -huh. es una buena noticia, es una forma de empezar.、Uh -huh. A ver, es una larga historia. Bueno, nosotros asumimos la universidad hace tres años este, y cuando nosotros asumimos hubo justamente un planteo del de sector estudiantil en el Consejo Superior de este, empezar a discutir sobre este tema, ¿no? De la inclusión. del colectivo trans a través del trabajo. Así que en el año 2018 se empezó a discutir, se aprobó 2019, el año pasado se aprobó la reglamentación, digamos, porque、uh -huh. en、bueno, la administración pública no es suficiente decir que estamos de acuerdo, sino que hay que reglamentar bajo qué condiciones、uh -huh. se puede hacer posible. Así que bueno, en diciembre del 2020 se aprobó este reglamento, que es lo que a nosotros nos permitió en este momento, y por fin diría, por fin pudimos este, empezar a hacer los llamados.、Uh -huh. eh, ese 1% la universidad significa、eh, cuatro personas nada más, con lo cual、eh, yo nunca me canso de, de decir que es solamente un inicio. Uh -huh. eh, ¿Por qué comenzamos así, garantizando el 1%? Porque entendemos que el tipo de población al que está dirigido es una de las poblaciones más vulnerabilizadas de nuestra sociedad. Entonces,、uh -huh. eh, pensamos, eh, est digamos, pensamos establecer el cupo laboral, pero acompañado de una serie de políticas.、Eh, hay algo que ya iniciamos. Que es la sensibilización para los trabajadores no docentes de la universidad, ¿no? como para ir empezando a poner en discusión y poniendo en tela de juicio quiénes somos cada uno de nosotros, nuestra propia sexualidad, poder empezar a pensar por fuera de esta idea binaria ¿no? de lo que es el hombre y la mujer. Eso ya lo iniciamos, fue como un, yo lo llamaría así, una jornada de sensibilización, poder、sí. encontrarnos con los trabajadores no docentes desde otro lugar. Y lo que vamos a instrumentar también a partir de julio, ahora fines de junio, es un proceso de capacitación destinado exclusivamente al colectivo trans. Bien.、Eh, ¿qué, dice, ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice lo que se aprobó el año pasado? Usted habla de cuatro personas que deben formar parte de este 1% de la universidad.、Eh, específicamente, ¿en cuánto tiempo deben ingresar estas personas? No, no hay un tiempo, porque tiene que ver con、eh, las vacantes que tiene la misma universidad. Nosotros、uh -huh. tomamos la posta, rectorado pico, pero no es solamente tampoco rectorado, las unidades académicas. Pueden、uh -huh. hacerlo. Las unidades、okay. académicas, las facultades, cada una de las facultades, el reglamento nos compromete a que、eh, los próximos cuatro empleos que representan ese 1% estén、eh, cubiertos por personas trans. Eso es lo que, a lo que nos obliga, digamos. ¿no? Bien,、La、pero no hay un、bien. tiempo estimado. No, no, claro que no. Bien. No. ¿Sabe por qué le pregunto esto, Verónica? Porque el colectivo Travesti Trans, como sabemos, tiene una esperanza de vida mucho menor、eh, a la de otros grupos de nuestra sociedad. Y tener un trabajo digno, tener una posibilidad de trabajar, de tener un salario, eso mejora considerablemente, como sabemos, su vida cotidiana. Y cada día que pasa es un día que se le va arrestando a la vida de esa persona en condiciones. No del todo dignos. Por eso digo, este es el puntapié inicial, pero debería de alguna manera tener mayor celeridad la incorporación de personas del colectivo travesti trans. ¿Qué piensa usted como autoridad de la Universidad de La Pampa? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. De hecho, nosotros estamos trabajando con gente del colectivo trans. Por eso creo que no tiene que ver con sentirme satisfecha. ¿sí? Uh -huh. Creo que también、eh, son. Las instituciones de gobierno involucradas.、Eh, justamente iba a comentarte de esta capacitación que estamos pensando, que、uh -huh. involucra n las municipalidades de General Pico, de Santa Rosa y a la misma provincia. Porque, a ver,、eh, legalmente esto está establecido, el tema es cómo empezamos a transitar este camino. Porque no solamente、uh -huh. tiene que ver con las condiciones de vida que vos estás viviendo, también tiene que ver Con de qué grupo etario estamos hablando. ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros, digo, la universidad en particular, cuando empezamos a discutir con qué criterio, porque a esto que vos decís habría que sumar las otras condiciones, n o que son las condiciones de idoneidad. ¿Cómo g a r a n t i z a m o s las condiciones de idoneidad en gente que nunca tuvo oportunidades? Porque esa sería la otra cuestión, no solo tiene que ver con condiciones materiales de vida, sino. ¿Cómo garantizás vos esa salida, por llamarlo de alguna forma? ¿no? Entonces, ¿Eso no? o tiene, tiene que ver estar... con que sea exclusiva para este sector la capacitación? Claro, por supuesto.、Uh -huh. Porque cuando vos vas al reglamento, perdón, buen día. Sí,、no、¿Qué Sí, í tal, buen día, Verónica? Valentina. Valentina.、Eh, a ver, Valentina, claro, esto tiene que ver con esas certezas, porque. porque s í yo digo, ¿cómo ingresa la gente a la universidad a trabajar? ¿Cómo ingresa un docente? Ingresa a través de concursos, í ¿sí? de concursos abiertos.、Uh -huh. el, ¿El sector del de, colectivo trans va a ingresar así? No, no va a ingresar así. Inventamos, y esto lo hemos hecho en acuerdo con el gremio, digo, nosotros hemos conformado una comisión en la que estamos representantes de rectorado, de algunas secretarías como Escultura Académica y Bienestar, Este, y gente del colectivo trans y del gremio. ¿no? Entonces, hemos discutido todas estas cosas, porque si vos p o n e、eh, s condiciones para rendir un concurso para el ingreso, esto es un obstáculo. Entonces, ¿qué、uh -huh. dijimos? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer una selección por currículum, que es este el s t llamado que está vigente en este momento. ¿sí? Uh -huh. La gente se puede inscribir y después valoraremos. A partir de ciertos criterios. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta? Los criterios de vulnerabilidad. Es decir, cuanto más desprotegido e s t á vamos a tratar de advertir estas condiciones para poder garantizar el trabajo. ¿Cuál es la única condición que solicitamos para este empleo? Que se comprometa a hacer esta capacitación. No solicitamos ni、eh, certificados de educación, ni laboral, ni nada. Nosotros estamos diciendo. Va a ingresar, asume un compromiso de capacitación y dentro de un año, cuando finalice esa capacitación, va a tener el concurso cerrado para poder dar lugar a un trabajo no, ya no transitorio, sino permanente. ¿Me explico? Claro. claro. Entonces,、eh, por eso digo que coincidimos en estas condiciones. Sabemos de qué estamos hablando y por eso creo que también no alcanza, ¿no? Este, Yo siempre digo, estamos hablando solamente de cuatro personas. Nosotros、uh -huh. tenemos una población de trabajadores que tienen que ver con alrededor de 400 personas entre el rectorado y las unidades académicas, ¿no? Pero también、uh -huh. tenemos que pensar en otros lugares. Por eso la、Bien. capacitación que estamos pensando es en administración pública, no estrictamente en la universidad. Bien. Última pregunta, Verónica, y ya no le robamos más tiempo. ¿Cuándo definitivamente va a ingresar la primera persona trans o travesti、eh, o transgénero a la Universidad Nacional de La Pampa? Bueno,、eh, la inscripción está abierta del 8, o sea, desde ayer hasta el día、uh -huh. 18, y para fin de mes、eh, ya sabremos quién es la persona que ingresa. Excelente, es decir, ya en el mes de julio comenzaría a trabajar. Exactamente. Perfecto, Exactamente. Verónica, le mandamos un fuerte abrazo y que ande muy bien. No, gracias a ustedes. Hasta luego.、Eh, hasta luego. Pasaba por la mañana, quermisera Verónica Moreno.